Realzar y Ratia en el 100.8 FM.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 Y en cuanto concluye el programa, el jueves lo subimos a las redes sociales... ...lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter... ...para que este y todos los programas de Euskal Música los puedas escuchar, los puedas volver a escuchar... ...el día que más te guste a la hora que más te convenga... ...además en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter...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 que pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Ya sabes, Euskal Música en Facebook, Twitter e Instagram. Cerramos el mes de marzo en directo, hoy jueves 28 de marzo del 2019, en redifusión sábado 30, domingo 31 de marzo del 2019. Escucharemos, entre otros, a Maider y con su nuevo trabajo de estudio, segundo trabajo, Bidean. También escucharemos la formación Rodeo, con ese su álbum titulado Dill Moon. Y nos iremos hasta el 2011. Retrasaremos el calendario, nada más y nada menos que ocho años. Todo esto y más música...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 Dicho todo esto, vamos a comenzar esta edición de Euskal Música, la última del mes de marzo, y lo vamos a hacer con Dientes de Luna, una banda que mezcla el indie y el pop sin olvidarse del rock. Regresan con su cuarto trabajo de estudio, atmósfera En este nuevo trabajo, la banda nos ofrece un rock más denso, en la que prima una base más intensa. Las composiciones giran en torno a las dudas, el miedo y a los pensamientos. En ocasiones, ternura, y en otras, la rugosidad de duros temas. Aymar Cid, a la voz, a Mayur... Yurzugadi, a las voces Unai Bilbao a las guitarras, Corka Echeverría a la guitarra, Joseba Mugartegui a la batería y Lander Ejía al bajo. Llevan ya desde el 2008 buscando su camino musical y a cada paso que dan lo van encontrando. Cuarto trabajo de estudio atmósfera ellos son Dientes de Luna y de él te extraemos los temas o rats Galduak y Terapia. Con esta banda con Dientes de Luna comenzamos una nueva edición de Euskal Música. Oskor bat bezala Ipuin bat denegarri Tripan Danbala Dambala Mina egitan Mine egipada Kaldua Tio Reza sonando la formación dientes de luna con este cuarto trabajo de estudio atmósfera ahí estaban los temas titulados o rat y terapia ya ahora nos vamos con myderzabaleghi quien formara parte del exitoso dúo de pop de pop folk a lata a finales del siglo pasado apunta que la vida es un tránsito un viaje maravilloso aunque también un poco cruel en su segundo disco. Videán, en el que se ha rodeado de músicos como Gorka Urra, Urbila Artola, Xavi Solano y María Soriassu. A ritmo de folk, pop y muchos guiños a la americana, regresa con canciones sobre refugiados, La memoria, El cariño, La alegría y La ilusión. Maider publicó tres discos en formato de dúo con A Light y después abandonó la música durante casi 15 Década y media hasta que regresó con su primer trabajo en solitario SUEI en 2017. Ahora toma el relevo Videan, que grabó el año pasado en los estudios de Lesothi, cercanos a su pueblo natal, con Gorka Urra como encargado de la grabación y producción del disco. Maider Sabalegui regresa con su segundo álbum Videan y del él escuchamos los temas Akoch y Emen Esbadaan. Baten zaitu fada batean Zurekin nagoen bakoitzean Bizitzaren zentzuara bat aldatzen zait Zureskoek nire aktopatzean Eta orain zurekin egon unge Eta orain badakit ayudala undohat etorainaskesen ditzunain unke presionan tan ah ha pareta buen arte ti Cómo <totipatik> e da ayuda? Y puedo sentir ardor en duñana. Segundo trabajo para Maider Zavalegi después de aquel álbum en 2017 Suey, ahora en el 2019 regresa con su con este su álbum Videana y estaban sonando los temas A Coach y Men Esvara han Y nos vamos con Nathalie Isaguirre, que nos llega con el primer trabajo de estudio, Garena. Nathalie Isaguirre, joven de Usurbil, que tras pasarse dos años en Estados Unidos estudiando inglés y escritura creativa, se dio cuenta de que lo suyo era la música, componer canciones, letras y música y salir a cantarlas. Fue clave para cristalizar el proyecto encontrarse con el guitarrista Isaac Arruti curtido en otros proyectos como Meduquichua e Iceberg Nathalie por su parte ya tenía una experiencia cantando en verbenas, a partir de aquí se fueron uniendo otras personas y en septiembre pasado llegó el momento de grabar en los estudios Gálate con Kaki Arcarazzo este primer trabajo de estudio Garena, nos introducimos en él y de texto traemos los temas berris y Sure Skutik Bada the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 en la sintonía de berriozar y Rati, Así sigues en la sintonía del 100.8 de la FM Cada jueves en directo, 20-21 horas Fin de semana, redifusión, repetición 20-21 horas, compartiendo contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Nos vamos con Caña Nos vamos con Rodeo, con su disco Dilmun, regresa, el grupo Se estuarra. Rodeo Ha intentado dar otro paso En la búsqueda de su sonido Trabajando más en las melodías de las voces Y buscando un sonido más oscuro y directo Sin dejar atrás las progresiones instrumentales más tranquilas En cuanto a las letras Intentan plasmar lo que tienen delante de los ojos Y las inquietudes que esta les crea Dilmun es el nombre del disco Que se suele decir como paradiso de los antiguos sumerios Tierra por donde sale el sol Una tierra virgen y limpia Donde los leones no matan ni los lobos Se llevan a los corderos Este disco ha sido grabado en los estudios Gastein con el técnico de sonido Eñaut Gasteñaga y masterizado por Stanis Elorza de Doctor Master El álbum Dilmun del Tiamat Y en Chump dos de los temas Incluidos en el nuevo trabajo de Rodeo Isten behar dut Zure itzen doi nue derrak entzuna Zure nue derrak entzuna Y de la caña y la fuerza de rodeo nos vamos con Xavi Bandini, quien fuera kerovia que se mudó hace un año a Madrid y en los tres metros cuadrados entre el minisofá y la minicocina montó su estudio de grabación, de que es fruto Veggie Bacar, su primer disco en solitario. De él, Aorquitú, Saitus, Veggie Bacar y A Sangre Fuego. Begi bakarnu sauden Begi bakor al sauden Begi bak berik al sauden Dei egitengenuen kovais tus tuen atarieta tik argia de sagertendel Lekuetatik Ez gaude bakarrik Argi hartu genuen Suzia balitz bezala Salba bidera biatu ginen Sos tueta, eskuak labaindu. Mm. El carrive giratzen genio. El car un Maitaxun eta esperantza Dau Eta gezia, tenkatu eta iaute, Eguzkiruntz gaba erortzerako, Airea salto egin, paleen artean, eta mugitu, zauden erekin, Da bezago una reduraz, bi zetzare, zunau, bi zetzare, zunau Kalagun Pentsatzen egon Naiz du Itxik beko Zer baina Baina Zerpein daiz biatu du Tazure begira dan Haukitzel duz faltan dago Más tranquilito, lo que nos trae Xavi Bandini Quien fuera bode y que Con este su primer eh, trabajo eh, Grabado en el mini y la mini cocina, Donde se montó un estudio de grabación Y surgió este Peggy Bacar Y ahora retrocedemos hasta el año 2011 Nos vamos con En mi hambre Mando yo Que es el sexto álbum de estudio De la banda Marea Un disco que fue grabado en los estudios Sonido R5 En Oricain y producido una vez más por David Colibrí Díaz, guitarrista de la banda, con la ayuda de Jaime Sanz Mapache. Posteriormente se mezcló en la ciudad canadiense de Vancouver por Mike Fraser y la masterización corrió a cargo de Adam Iam en los estudios Gatway Mastering de Portland en los Estados Unidos. El disco se puso a la venta el 27 de septiembre del año. 2011, ya tenemos la preventa para este nuevo disco que saldrá el viernes 12 de abril el Azogue, hay que decir que lo puedes conseguir a través de las páginas del Tromedario Records a través de la página de Amazon, a través de la Casa del Disco, bueno en un montón de plataformas, en un montón de páginas te puedes encontrar la preventa del disco, que viene con CD firmado más bandera, vinilo más CD firmado más bandera bueno que tienes un montón de posibilidades De encontrar el disco de Marea Que se arreglará el 12 de abril Hay que decir, ya lo sabes Que el concierto del lunes de junio en Iruña En 48 horas Se vendieron las entradas Y que el 14 de diciembre Volverá otra vez Marea, Iruña Volverá al Navarra Arena Para hacer la segunda actuación la segunda El segundo concierto Nos quedamos en el 2011 Nos quedamos con ese álbum En mi hambre mando yo Y de él te extraemos los temas Canaleros y plomo en los bolsillos. Sonando dos de los temas incluidos en el álbum del 2011 de los berrio Berriozartarras, Marea, el álbum en mi hambre mando yo, ahí estaban los temas canaleros y plomo en los bolsillos y sobrepasamos las 21 horas, sobrepasamos en 3 minutos, así que nos vamos, recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, será el jueves 4 de abril, sábado 6, domingo 7 de abril en Redifusión, comentarte que que el próximo jueves 4 de abril a las 5 de la tarde ya estará en marcha la nueva edición de La Corrica, la edición de este año clica, que saldrá a las 5 de la tarde desde Cares, Puente la Reina. Adiós, saludos, hasta la semana que viene. Agur. irratia en el 100.8